actitud María Marta, y nos cantaba, Hijo de Desaparecido. ¿Quién se está apretado? ¿Cara contraída? ¿Conto atrancado por la sangre y durecita? ¿Qué oculta tras tu cara que parece apagada? Las chapas de tormento que se parte como la va. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el retropertenido a vos. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y Ya por que no te ven te ve a aceptar dispuesta a ti dejar de racionar por la nube cegadora que la guerra instalazoturada en el silencio que no para de quemar la conciencia perseguido aunque la quiera dominar está tu cuerpo aprisionado tanto odio y cerizo tu soplo apagado pretendiendo que no hay río trillo de sangre río que gustado como si fuera una sombra algo ilegal grande y lujoso dolores no me pertenece terreno areno sigue la otra que más el asesinato no hubiera preferido mantenerse cuarto disgustado dura senda la familia humillada diarrea en tu plato la comida ha perdido hasta visto los ojos que no te hacen ya hay partidos revolcado exigiendo en el cuarto No se queda en pasado moderado con los hombros y lo puedo sin nada solo fobia ah, y lo detesto y darle ya lo que sea por seguir sintiendo esto porque no quiero calmar lo que sale de mi piel porque no quiero calmar lo que siento está bien el acto que me provoca me voy a no temer ya reiteralo pues el Te manca la redot todo la vida no no de hacer ahora que estás a los poderes a los 3 o insulta que te odio que fricollo mi aliada del tormento te quitas de suño mierda sigue a no relanzar no quiero un coso profesista sonrista no makeup gracias a vivir en agencia nada y esto es una de grandes tantos años prosperaste disfrutando mientras mi cabeza se estaba incinerando joder Dijetam, marikona de la estupida Concienja que nos quiso ignorar Y, y no condejo no, Se ve a toda la mule asesina liberada Adelëndo comëtno campan Que me pudra en el tormenta Igual no dejó de odiarte Porque odiarte es lo correcto La sangre nunca muere Aunque parezca paganda Mi sangre se calienta Cuando veo tu cara la Intelectual es de prestigio Queriendo minimizar O se comprime no mi garganta Y no la deja respirar Es carretina, esta nave va a erupcionar. ¡Váscale, es puta adoración, es misión! No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Ser una mierda, una mierda. Si la Christo, de denuncia, tente, y la Cristo, ¿qué opinas de su denuncia? ¡Saca la tuerca, la puta sobre tu frente! Me a me a culpa ahora rectificado por la opinión pública. Que si no te quema. Dilo abiertamente. Quiero disidente fantasete de la gente.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 En el rapito siempre que mientas al verde Oh con tu fuerte sobre oh, oh, esta tierra y esta bonita nada más para la guerra Yo pisaré estos campos sobre mi dhe çerran ka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 So ando en la otra oreja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 Eh, Andrea Chulac también de Desmar del Plata Basta no tu mensaje Ah bueno, está bien eh, Adriana, no la saludo entonces, a Mónica sí. a Mayne, no, no ya, bueno este, pero tenemos que saludar por supuesto a a los amigos a, a Carlos sobre todo No sé saludos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 Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñalo porque me mató tan más y seguí cantando cantando el sol como la cigarra después de un año más sola tierra igual que sobre tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el peruano, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarrada, después de que me quedé mesur kër nukë omënviske ke r Mechan Niri рон itiy grup njërna ke r Means Niri ke r Me r programmes të Bra kërceu עřeget ratappër reagend do coworkers Sht рес mëta rš eh ечат shumës mësal Dhe la oscuridad Alguien me rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Igual que el sobreviviente abida apretado entre los labios la mirada curva el frío un poco lento al andar doblo la de esquina del barrio junta ya de recuerdos como volcando un veneno estos ceros yo canto vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso vuelvo cansado el mazo con mi útil barajar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 Hay que llorarse otras horas Y si la murga se ríe <risa> Uno se debe reír No pensé ni equivocado para qué si igual se vive Y además corre el río que te bautice en ti Ay qué rico La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grite una injusticia La fuerza me hizo gallar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contrasta Hoy no creo ni en mi mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás No ha de extrañarte si alguna noche borracho Me vira a pasar del brazo Y no le va a pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Jaja, ja, uno se debe reír No pensa ni equivocado Para que es igual se vive Y además corre es el riego Que te bautise en jil Que te bautise Jil Tegomaj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 Voy solando a guardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice <risa> Pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? Te no se anima. Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo M. Es importante llegar. Bro. Tengo su antídoto. Somos idëntikos Ake ndo sin avisar Të ndo tranquilito Para lo que ya no están Para lo que están Y lo que viene Të ndo no antidoto Ake ndo quería iqida Somos idëntikos Ake ndo sin avisar Të ndo tranquilito Para lo que ya no están Para lo que están Y lo que viene Un nómada sin rumbo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 Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los cuardillos y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.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 Solo sé que sigo soñando la vida ran sigue la misma historia el día a día sangre que corre muertos por ciudad guerra mundial se clona 17 de primavera iba a la universidad y se buscaba nunca un gran problema que alguien diga dónde está me hacías fuerte tú no estabas ciego esos fueron poco Grito, explosiones, tumbada, tumbada, tumbete. Eso es, eso muy normal, bebé. La conciencia de hoy en día está al revés. La gente no sabe dónde coño mete el pie. Y además, para los criminales una cena de buen provecho. Y aunque salga por el techo con las palabras que he dicho, del pico al hecho hay un buen trecho y prosigo en nombre de mi amigo muerto, que ya saben cómo fueron. Los detuvieron, arrestaron, secuestraron. Las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 Pero os caigos otra espina otra dolor otra madre sin un hijo har porque jugó no dio 17 de primavera si va a la universidad no se buscaba ningún problema que alguien diga dónde están los presidentes asesinos a los responsables de desaparecidos a los que trafican con niños El culpable sabe de que hablo yo. yo yo yo sé que a mi canón de palabras le faltaron canallas para derribar en esta batalla pero la historia se encargará de cortar sus garras hijos de acestibes ha aparecido ya veo que divido el lazo para poner la flor en mi tumba a mi madre le han dejado quien paga me mata no sabe que ha revuelto mamá independencia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 que murió hace un año exactamente y hace 12 años eh con la contracumbre eh desde el FM de la tribu hacíamos un programa que a Bush no le va a gustar así se llamaba el programa allí sacamos un disco desde desde la tribu y en ese disco Fontova nos cantaba Jorge W extensivo a tantos presidentes Jorge W Fontova por la otra oreja ¿Qué as como das? Un usurpador miles de muertos tienen color no sos ni un Vion o una luz mala es lo que somos Jorge W la guerra no terminó faltaban veces por tan Espero que vos que haces el cauvoy pero no sos como quisiera estar frente a vos si has tajad daniel te abando Flor Jorge Dorrebe la puta que te parió falta que pagas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 Vamos. Grabado en vivo, eh. Rolando Golman y Horacio Fontova. Hasta siempre.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 së këmi nanyë nanyë nanyë nanyë nanyë nanyë nanyë la otra oreja